éxodo capítulo 20 hemos estado estudiando un poco sobre el día de reposo el cuarto mandamiento de de la ley de Dios versículo 8 acuérdate del día de reposo para qué para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas al séptimo día es de reposo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 y reposó en el día séptimo, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hemos hablado un poco sobre esto. Lo que implica el mandamiento de hacer memoria del día de reposo, ya lo hemos hablado. De cómo santificarlo, de cómo se profanaba ¿Cómo fue pasado del sábado judío al domingo cristiano? Y el, y hemos visto dos temas más, que era el día de reposo en el Antiguo Testamento y ahora estamos viendo el día de reposo en el Nuevo Testamento. El miércoles pasado estuvimos viendo e hicimos una pregunta empezando el tema. ¿Quebrantó Jesús el día de reposo? a qué conclusión llegamos? no porque Jesús hubiera quebrantado el día de reposo hubiera pecado y es imposible que Jesús hubiera pecado la Biblia dice al que no conoció pecado Jesús no conoció pecado y al que no hizo pecado ni se halló maldad en su boca, o sea que era imposible que Jesús pecara Vimos tres cosas importantes. ¿Cuáles fueron las tres cosas que vimos el, el miércoles pasado? Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Se acuerda? Lo segundo que vimos, ¿cuál? Jesús es más que el templo. Y vimos que el día de reposo fue creado a causa del hombre y no el hombre a causa del dierpos. De y vamos a ver algunas cosas importantes en el día de hoy. Vamos a concentrarnos en Lucas capítulo 13 y Lucas capítulo 14. Lucas 13 y Lucas capítulo 14. del versículo 8 hasta el 17 vamos a la lectura primero Lucas 13 del 8 al 17 enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo por lo general Jesús en el día de reposo donde estaba miren un momentico Lucas 4 y nos vamos a volver a Lucas 13 pero quiero que mire Lucas 4 versículo 16 Lucas 4 16 vino a Nazaret donde se había criado Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué hacía Jesús por lo general en los días de reposo? Entrar en la sinagoga y dice la escritura que era conforme a su costumbre. Nosotros deberíamos de aprender buenas costumbres y la Biblia dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre hay gente que tiene la costumbre de que de no congregarse Jesús asistía a la sinagoga el sábado que era el día de reposo conforme a su costumbre nosotros deberíamos de ir al templo o de ir a la iglesia y no faltar el domingo. Es importantísimo acostumbrarnos a congregarnos. Dice la Biblia, ¿para qué? Para que nos estimulemos a las buenas obras. Tanto más que veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El día de la venida de Cristo. Entonces Jesús por lo general los días de reposo entraba a la sinagoga. vuelva a Lucas 13, 10 y quiero regalarles un dato histórico. Ustedes van al Antiguo Testamento y no van a encontrar la sinagoga por ningún lado. La palabra sinagoga nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento. ¿De dónde nació la sinagoga, algunos estudiosos y algunos expertos dicen que la sinagoga nació posiblemente cuando el pueblo de Israel fue esparcido por las naciones, Dios les había dicho que por su rebeldía, Él los iba a arrancar de su tierra para que la tierra reposara, para que la tierra descansara, porque tal vez la tierra ya estaba cargada de tanta maldad del pueblo de Israel. Y Dios los esparce por las naciones. 70 años después vuelven a su tierra. No había templo. Y posiblemente, dicen los historiadores, que en ese tiempo cuando el pueblo de Israel volvió a su tierra y como no había templo se establecieron sinagogas. Las sinagogas era un lugar donde los judíos de diferentes comunidades se congregaban para estudiar la Torah o para estudiar el libro de la ley o el Pentateuco, los cinco primeros libros ese era la sinagoga Jesús entraba a la sinagoga y parece de acuerdo a lo que uno lee en la escritura que se le va la oportunidad a algunos de hablar mire antes de que arranquemos otra vez vuelva a Lucas 4 a Lucas 4 Jesús entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías que habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí, a Jesús se le dio el libro y lo leyó, parece que en la sinagoga tenían esa oportunidad algunas personas Más que todos los hombres, o más bien los hombres tenían la oportunidad de hablar en la sinagoga. Miren Hechos, acompáñenme en su Biblia al Libro de los Hechos. Capítulo 13. Pablo y Bernabé habían sido designados por el Espíritu Santo como misioneros y dice, habiendo zarpado de pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron y después de la lectura de la ley de los profetas los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo a Ellos llegaron a Antioquía de Pisidia. No los conocían, de entraron a la sinagoga. El jefe de la sinagoga vio que eran judíos. Y después de la lectura de la ley y los profetas, se les permitió hablar. Cuando Jesús llegaba a las sinagogas, Como era judío, se le permitía hablar. Ahora sí volvamos a Lucas 10, perdón, a Lucas 13, 10. Ya después de conocer estos datos, y ver que Jesús entró en la sinagoga en el día de reposo, miren lo que se encontró en el versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Muchos se pegan a este versículo para decir que todas las enfermedades son demonios. No todas las enfermedades son demonios, ¿no? Eso sí, la Biblia lo deja claro. Jesús dijo, a veces reprendió a los demonios y la gente quedaba sana. Y muchas veces solamente los tocaba y quedaban sanos. O sea, no todas las enfermedades son causa de los demonios. Podríamos ver por la Biblia que algunas enfermedades son causa del pecado. Otras enfermedades son causa de la naturaleza débil humana. Otras enfermedades son causa o vienen de parte de Dios humana y otras si vienen por parte del diablo. No es el tema de hoy, pero en algún momento usted se va a encontrar gente que piensa que todas las enfermedades vienen por el diablo. Y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, Y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Mire el resultado de esta sanidad. ¿Qué hizo ella después de ser sana? Glorificó a Dios. Pero había más gente en la sinagoga. Y miren lo que pasó, la reacción. Siempre los religiosos reaccionaron siempre los religiosos pensaron que Jesús estaba quebrantando el día de reposo y mire lo que dice el principal de la sinagoga y cómo estaba versículo 14 cómo estaba el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo y dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos días Venid pues y sed sanados, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor, mire me gusta algo, aquí no dice, entonces Jesús no dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su güey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Jesús le está haciendo una pregunta usted a su asno y a su güey a sus animales no los desata y les daba de beber ese día? la pregunta es lógica digo la respuesta es lógica que hubieran respondido ellos sí y Jesús mire lo que le dice después de decirle hipócrita porque en el día de reposo usted también hace cosas y hace cosas que son lícitas y viene a juzgar porque yo sané una persona en el día de reposo y le dice a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de la ligadora en el día de reposo al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Mire, ¿cuál es el objetivo que tengo en el día de hoy? El problema no era lo que hacía Jesús en el día de reposo. El problema eran los religiosos que habían establecido cosas que no se podían hacer en el día de reposo. Le habían añadido a la palabra cosas. Y acuérdese algo, la palabra de Dios es suficiente para nuestra norma, para nuestra conducta. Nosotros no podemos añadirle nada a la Biblia. Yo para velar por su santidad, la palabra de Dios es suficiente. Lo que yo tengo que hacer es ¿qué? Predicar la palabra de Dios. Yo no tengo ustedes que estar prohibiéndoles algunas cosas que no dice la Biblia. Yo no puedo atar sus conciencias a mandamientos de hombres y lo que habían hecho los escribas, lo que habían hecho los fariseos era puras doctrinas de hombre y le habían añadido al día de reposo. Mire, para ellos decían, solamente se puede caminar cierta distancia, ellos decían, de ahí para allá un paso más es quebrantar el día de reposo. Pregunto algo, ¿en qué Biblia está eso? ¿en qué Biblia está que no se puede hacer bien en el día de reposo? ya eso lo vimos el miércoles pasado Jesús les dijo en el día del reposo es lícito hacer el bien o el mal el bien por eso Jesús los trató de hipócritas ellos habían añadido cantidad de normas y tristemente Hoy en día también se añaden muchas normas. Quisque para ayudar a la gente a caminar en santidad. Quisque para ayudar a la gente a guardar los mandamientos de Dios. Yo hago una pregunta, ¿será que la palabra de Dios no es suficiente? ¿Tenemos que comentarle algo a la palabra de Dios? ¿No dice la Biblia que la ley de Kehobá es perfecta que convierte el alma? La ley de Kehobá... Hace sabio al sencillo, la ley de Jehová alumbra los ojos, la palabra de Dios es suficiente. O sea que el problema no era si Jesús estaba quebrantando el día de reposo, el problema con los fariseos es que Jesús estaba quebrantando las añadiduras que ellos habían cumplido. ¿Se acuerdan por allá en un pasaje que los apóstoles estaban comiendo sin lavarse las manos?, ¿Y qué le dijeron los religiosos? ¿Por qué tus discípulos quebrantan? Y no dijeron la palabra de Dios. Lo que estoy narrando les está en Mateo capítulo 15. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y no se lavan las manos para comer. Y Jesús les dijo. ¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. Porque estos hombres... De labios me honran, pero su corazón está muy lejos, enseñando como palabra de Dios, mandamiento de hombres. Entonces, ¿quebrantar el mandamiento del hombre es pecado? ¿En cuanto a la añadidura religiosas No, no estoy hablando de que si yo a mis hijos les digo, se entran a las diez, ¿no? O sea, yo puedo establecerle normas a mis hijos. Pastores, que la Biblia no dice que la gente se tiene que acostar a las 10. La Biblia no lo dice. Pero yo tengo que velar por mis hijos. La la calle está peligrosa y yo pongo normas en mi casa. Si ellos las quebrantan, están en desobediencia. Claro, porque no están obedeciendo a quién? A la autoridad que Dios ha establecido sobre ellos es quien su papá a eso no me refiero yo ellos habían añadido a la palabra de Dios tradiciones o sea que Jesús no estaba quebrantando la palabra de Dios que estaba quebrantando según los escribas y los fariseos sus tradiciones eso es lo que Jesús estaba haciendo esa fue la lucha esa fue la guerra por eso jesús a cada rato los encaró y les dijo hipócritas ellos diezmaban un fariseo por allá oraba y decía señor gracias te doy porque no soy como este pecador yo doy los diezmos de todo lo que me gano ellos diezmaban pero jesús les dijo ustedes diezman la mente, el eneldo y el comino pero dejan lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe porque juzgaron a Jesús por sanar en el día de reposo porque esa gente no tenía misericordia a ellos les importaba más que diezmanan que hacer bien a la gente Y Jesús como los confronta, les dice hipócritas, en el día de reposo es lícito hacer el bien, hay cosas buenas que ellos hacían, no quebrantaban el día de reposo y por eso Jesús les dice hipócritas, lo que yo estoy haciendo es bien, miren un versículo en Hechos capítulo 10 Versículo 38, Pedro estaba predicando el Evangelio en la casa de Cornelio, un centurión romano y el testimonio que Jesús les da es este, versículo 37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo que bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él qué es lo que estaba haciendo Jesús como Dios ungió a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él ¿qué estaba haciendo Jesús? el bien ¿y qué es lícito hacer en el día de reposo? ¿el bien o el mal? ¿Jesús quebrantó el día de reposo? no Jesús estaba haciendo el bien ¿qué nos da el lícito a nosotros? hacer en el día que Dios nos dio para la adoración de Él adorarlo a Él es el día dedicado Jehová pero vamos a estar todo el día cantando casi imposible, si ¿sí o no vamos a estar todo el día escuchando la palabra en el templo casi imposible pero no es lícito hacer el bien si algo que dijeron de Jesús no vamos a ver ese texto hoy pero podría estudiarlo más en su casa Juan capítulo 9, Jesús a un ciego a un ciego de nacimiento y los fariseos estaban escandalizados y ellos dijeron este argumento ese hombre no procede de Dios porque sana en el día de reposo y los otros decían si no procediera de Dios no podría hacer las cosas que hace pero ellos juzgaban a Jesús decían que no era de Dios y que no podía venir de Dios por lo que hacía en el día de reposo pero la Biblia da testimonio que lo que Jesús estaba haciendo era el bien. Miramos el capítulo 14 de Lucas. Versículo 1. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, o sea un gobernante lo invitó a su casa a comer y este gobernante era fariseo y los demás fariseos estaban al acecho, la Biblia dice que ellos estaban en busca de algo para juzgar y acusar a Jesús para quitarlo del medio, el objetivo de ellos era matarlo versículo 2 y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico ¿saben ustedes que es un hombre hidrópico? un hombre que tiene una enfermedad que por el agua se hinchaba eso es un hombre hidrópico entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo el lícito sanar en el día de reposo? Usted y yo que hubiéramos respondido. Claro. Ellos que hubieran respondido. ¡Imposible! En el día de reposo no se puede hacer eso. Entonces, dice la Biblia, ellos callaron. Y él tomándole le sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a los fariseos, Y a los intérpretes de la ley le dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su güey cae en, un, en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Mire, imagínese un fariseo, un intérprete de la ley, un religioso de esa época. Iba caminando con su burro, con su asno, con su buey Y el buey se le caía a un pozo Por lo general los pozos tenían agua, ¿no? ¿Usted cree que él iba a decir, no voy a esperar hasta mañana para sacarlo? ¿Qué hacía él? Lo sacaba Él no iba a permitir que se muriera en el pozo lo que les estaba diciendo Jesús es, si usted lo hace por un burro, si usted lo hace por un buey, ¿cuánto más vale una persona? Mire, el problema que nosotros tenemos con todos estos textos no es que Jesús quebrante el día de reposo, es que los fariseos eran muy estrictos en muchas cosas. Pero cuando sucedía algo, adversos, no les importaban sus leyes, no les importaba lo que ellos habían añadido a la escritura para guardar según ellos el día de reposo. Por eso Jesús siempre los confrontó y los llamó hipócritas. Entonces yo quiero que quede en su mente y en su corazón algo muy preciso. Jesús no quebrantó el día de reposo. Jesús lo que hizo fue la obra de que el Padre le había encomendado Jesús lo que anduvo haciendo fue bienes Y que liberando a todos los oprimidos por el diablo Mire que el resultado era que la gente glorificaba a Dios Aunque los fariseos se enojaran Esto traía gloria al nombre de Dios O sea que Jesús lo que hizo fue glorificar a su Padre ¿Qué hizo Jesús el sábado? ¿Qué hizo Jesús en el día de reposo? Glorificar al Padre ¿Qué deberíamos de hacer nosotros en el día de reposo? Que por nuestras obras Los hombres glorificaran A nuestro Padre que está en los cielos En el día de reposo En el día del Señor Nosotros los cristianos deberíamos de congregarnos Pero también hacer obras que produzcan obras a la gloria de nuestro Dios. Yo quiero que oremos para que terminemos. Padre, gracias. Te damos en este día por tu bendición. Gracias Señor. Por permitirnos estudiar un poco tu palabra. Padre, Gracias porque yo sé que la palabra de Cristo es suficiente para la fe y la conducta de mis hermanos ayúdanos como iglesia a velar para que se presente la palabra, para que no hagamos añadiduras como dijeron los reformadores solo la palabra es importante para que los cristianos se conduzcan Solo la escritura es suficiente para que los hombres anden y su conciencia esté libre delante de Dios. Padre, guárdanos de ser como los fariseos, guárdanos de ser como aquellos hipócritas, que ellos mismos quebrantaban las leyes que habían establecido, pero juzgaban a otros que hacían el bien en el día de reposo. Gracias Señor por mostrarnos por la escritura que nuestro Señor Jesucristo no pecó y se halló perfecto y sin mancha delante de Dios, guárdanos a nosotros de creer cosas erróneas, guárdanos de creer Señor que Jesús pecó, gracias porque Él es el Señor del día de reposo, gracias porque en el día de reposo, del reposo era lícito hacer el bien y gracias a porque Jesús estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, ayúdanos también a ser causa de que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, ayúdanos a hacer obras de misericordia, ayúdanos a hacer obras de bien en el día del Señor, muchas gracias Padre por lo que hoy hemos aprendido, porque afirman nuestros corazones una vez más en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén. I amb